Este 8 de marzo volvemos a ocupar las calles en un contexto de avance de la extrema derecha y de retrocesos en derechos sociales y laborales. No es un 8 de marzo cualquiera. Es un momento en el que se están cuestionando derechos que creíamos consolidados. Se forran con nuestros territorios y con el trabajo precarizado. Con la esclavitud de las mujeres del sur global y con los cuidados invisibilizados y feminizados que sostienen la vida. Desde Mujeres del Mundo apoyamos esta movilización porque somos muchas. Muchas mujeres racializadas, migradas, con diversidad funcional y diversas. Y sabemos que las crisis, el racismo estructural y la precarización nos atraviesan directamente. Defendemos un feminismo que ponga las vidas en el centro, que apueste por el reparto de la riqueza y por servicios públicos fuertes. Un feminismo antifascista y antirracista, que no permita que lo odio marque la agenda. Este 8 de marzo respondemos juntas, porque cuando nos organizamos avanzamos y porque nuestras vidas valen más que sus beneficios.